Muy buenos días, Francisco. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va? Muy bien. Lo, lo convocamos ya desde hace varios días. Queremos conversar con usted, queremos conocer cuál es la, la realidad del radicalismo aquí en la provincia hoy. ¿Cómo se están preparando en, en este marco en el que ya se están eh, avizorando algunas candidaturas para el próximo año? Ah, Mire, en primer lugar... Yo pondría un marco de situaciones que estamos viviendo, ¿no? Y la provincia, bueno, los últimos índices de indigencia no escapan a la, a la situación que estamos viviendo, eh, desocupación, de pobreza, de aumento constante de la, de la inflación que genera cada vez más pobreza, y eh, la no generación de empleo. Me parece que, digamos, en este, este es el contexto lo el cual estamos y en el cual vamos a llegar en las próximas elecciones uh -huh. entonces en el, con este contexto yo diría de una extrema crisis socioeconómica que es una deuda de la democracia el poder este, doblegarla me parece que todas las fuerzas políticas hoy lo primero que tienen que hacer es decir bueno qué es lo que vamos a hacer cómo vamos a resolver el problema me parece que no es el momento no es el momento de este avanzar en candidaturas de hecho, la unión cívica radical lo que está haciendo es poner sus equipos de trabajo este en funcionamiento para ver si después podemos conciliar con otras fuerzas políticas uh -huh. un programa de gobierno que nos permita en la provincia y en el país eh, salir de esta situación no O sea tener 35 37 de pobreza la inflación que sucede los 60 70 puntos como va a dar este año este <coughs> y bajísimos niveles de inversión con lo cual si no hay inversión no hay generación de empleo y si no hay generación de empleo hay pobreza me parece que obligan a las fuerzas a las fuerzas políticas a reflexionar, ¿no? no estamos viviendo una situación de normalidad sino que estamos viviendo una situación de eh, extrema gravedad entonces creo que lo más importante es que las fuerzas políticas eh, se, se dediquen a ver cuál es la forma de resolver los problemas y además como fruto de la pandemia Eh, tenemos eh, un problema que significa casi dos años perdidos en educación. Podemos decir que la conectividad que la con, no conectividad que hemos recuperado la verdad que si la la educación venía mal estos dos años hace que eh, digamos quienes han asistido a la escuela tengan este baches eh, sustanciales que, que hay que ver cómo vamos a recuperar el tiempo el tiempo perdido porque si no vamos a inco, encapsular la historia no uh -huh. sea menos educación significa a la larga menos desarrollo económico y significa más pobreza y, y más eh, eh, exclusión, ¿no? Eh, divido la pregunta que le quiero hacer, digo porque si, a pesar de, de, de que usted nos dice que, que no están pensando en candidaturas, los nombres suenan, suena Morales, suena Cornejo, la provincia el radicalismo de la provincia de La Pampa con quién se siente más identificado. Mire, yo creo que el radicalismo... Hoy afloran dos personas con, con, con capacidad y que de alguna manera vienen trabajando la posibilidad de ser candidatos a presidente. Uno es el presidente del partido, Gerardo Morales, quien le ha dado una fuerte institucionalidad al partido, eh, que ha recobrado eh, el funcionamiento partidario. Esto significa un partido que puede integrar una coalición con formulación de partidos, de política, ¿no?, y que no vaya a terciarizar la form la, la este, formulación de, de política. Y el otro, en mi punto de vista, es este, Facundo Manes, uh -huh. eh, que este de alguna manera hizo una gran elección interna, eh, que ha reposicionado, digamos, al, al radicalismo, y que le da, si se quiere, que oxigena al radicalismo, porque uno impronta decir, no vengo de la política, Y me este me quiero eh, quiero incursionar en la política por con el perfil que, que él tiene ¿no? y digamos creo que el radicalismo acompaña en este momento la idea de que el candidato a presidente tiene que ser de eh, esta coalición tiene que ser un radical uh -huh. pero además no solamente no alcanza con tener un candidato sino que lo importante es saber qué se va a hacer en esta situación en Eh, crítica, ¿no? Eh, Me parece que la Argentina tiene un deterioro de más de tres periodos presidenciales consecutivos y, bueno, ha llegado el momento de tener eh, herramientas, esto significa tener un plan económico y tener un plan de estabilización y tener un plan de funcionamiento de sus instituciones para ver si podemos conciliarla con otras fuerzas políticas. Uh -huh. ¿no? Usted dice Manes para, digamos, con expectativas presidenciables, ¿no? En Provincia de Buenos Aires. Por supuesto, uh -huh. Manes presidente. Eh, hemos leído por estos días que eh, usted no está de acuerdo con el con la dolarización de, de, de la moneda nacional, hay un proyecto que presentó alguien del PRO, no recuerdo era el nombre de del diputado, pero eh, Torro, usted habla de bajar el gasto público exacerbado, eh, ¿cuál sería o, o qué considera gasto público exacerbado? Mire, yo te voy a decir, voy a decir una cosa, en la década del 70, 60, Y en la región el gasto público son 25, 26%. Bueno, nosotros lo hemos llevado al 42, mm. 43% del PBI. Eh, entonces, probablemente que hoy los recursos, digamos, bueno, de hecho tenemos un déficit eh, crónico en la Argentina, pero los recursos tributarios, los recursos este financieros, este, no no alcanzan para cubrirse ese gasto público. Y yo eh, personalmente creo que, Hay que bajar, creo que se puede ser mucho más eficiente en el gasto público y además, digo, eh, tenemos un gasto público que se superan a las economías socialistas nórdicas, pero pero digamos, no tenemos calidad de servicios como esas economías. Y por otro lado, eso nos ha llevado a que tener una presión tributaria que se dice, bueno, está en el promedio de los países de la OCDE, 32 puntos del PBI, la presión tributaria. Sí, pero tenemos un nivel de informalidad el 40%. Uh -huh. Entonces la presión tributaria sobre el que paga es de 55%. Entonces, supera el 20% a los países industrializados. Que además, cuando usted aplica una presión tributaria, no es lo mismo una presión tributaria sobre ingresos de 30.000 dólares per cápita sobre ingresos de 6.000 o 7.000 como puede tener la Argentina. Entonces, uh -huh. me ¿A qué sectores que, habría que... que reducirle según su mirada? Perdón, primero quisiera saber qué, eh, cuáles son los gastos exacerbados para Para, para ustedes y a qué sectores consideran que desde su punto de vista habría que reducirle la presión impositiva, como dice. Mire, mire, digo, si usted me dice que yo tengo un... Eh, hay Los países de la región tienen 25, 27% de gasto público, nosotros tenemos 42, 45, estamos gastando más. Y ahí es más, hay que, hay que ver cómo cómo ponemos en caja el gasto público. Pero hoy, ¿qué, qué es lo que le pasa a la Argentina? La Argentina tiene... 60 años o un poco más de estancamiento económico. Además tiene déficit crónico. Yo te digo, tener un déficit puede ser si es permanente como lo financia. Lo financia con emisión, que es impuesto inflacionario que genera más pobreza porque la inflación genera por eso. Lo financia con crédito externo que genera endeudamiento o lo financia con crédito interno. Esto significa que hay tres formas de financiar un gasto público que es que Está desequilibrado. Bueno, digo, eh, eh, si usted lo financia con, con endeudamiento, la única forma de mantener un financiamiento con endeudamiento externo es bueno, que usted genere un boom de exportaciones, porque a usted le prestan en dólares usted tiene que devolver en dólares. Entonces, boom de exportaciones que no se han producido. Si usted lo financia con un mercado interno, ¿qué, qué hace? Agarra y, y pone un bono, y alguien que que ahorra, compra ese bono. Ahora bien, eso podría ir para inversión. Entonces, en la Argentina, qué, ¿qué pasa? Tiene una inversión de 14 puntos del PBI cuando el resto de la región invierte 25 puntos del PBI. Esto para que la gente tenga claro qué significa inversión. Significa maquinaria, significa tractores, significa elementos que produce. Como la Argentina, digamos, invierte poco, produce poco, genera poco poco empleado. Entonces, digo, acá no hay que de, desafiar las leyes de la física ni de las leyes económicas. Si usted en su casa durante mucho tiempo eh, gasta más, en algún momento se produce la crisis. Y esta es la crisis que estamos viviendo. No, no podemos seguir tarjeteando y pagando el mínimo hablando en criollo. Entonces, esta es la crisis que está muy viviendo. Ahora, usted me dice de dónde vamos. Bueno, yo creo que que digamos usted tiene un cúmulo de gasto público que tiene que que, que, que revisar. Y por otro lado, bueno, digo eh, creo que ha entrado en crisis, que, que la cultura de la vida no funciona o, y la cultura de la timba financiera tampoco funciona. Digo, ¿por qué no retomamos lo, algo que hizo grande a la Argentina, que es la cultura del trabajo, la cultura del estudio? La verdad que uno toma, todos los países de la región han venido creciendo y la argentina está estancado. ¿no? Pero eh, los números demuestran que hay una liquidación récord de divisas del sector agrícola. Eh, esta semana sí. conocimos que se acumularon eh, exportaciones por 15.7 millones de dólares en sí, eh, sí, eh, sí, acumulado sí, sí, sí. mayo pero, de 2021, digo, una suba del 34.8%, estoy buscando los los datos sí, en, en sí, registros sí, sí, sí. Eh, de de, de, de sitios dedicados a esto, ¿no? Con una mirada con la que yo no coincido, pero son los datos eh, que, que ustedes mismos manejan. Digo, hay un, un, ¿tiene un mejor pasar que antes el, el sector productivo al que está haciendo referencia? No, yo hago referencia a todo el sector uh -huh. productivo y además hay sectores que deberían ser productivos y son improductivos. Digo, a ver, eh, hay, hay que reconocer que desde la década del año 70 la Argentina producía... 15 millones de toneladas de cereales y oleaginosas, hoy estamos casi en 150 millones de toneladas de cereales y oleaginosas. El, el sector, el factor climático y la conflictividad en dos países que producen cereales y oleaginosas, como son Rusia y Ucrania, ha llevado a que haya una suba exacerbada. De, de los commodities este, cereales y oleaginosas. Eso beneficia a la Argentina. No es que vamos a tener hoy más cereales y oleaginosas que hace dos o tres años. Lo que han subido son los precios. Claro. Ahora, por otro lado, la Argentina la argentina tiene sectores que deberían ser productivos y no son productivos. Voy a dar un ejemplo. El sector energético. La, la Argentina la segunda reserva de shale gas más grande del mundo. La segunda. Y vamos a importar gas por 6.000 millones de dólares. Ahora, usted para importar gas por 6.000 millones de dólares, que tiene que tener? Dos cosechas de trigo, porque el gas no lo compra con peso argentino El gas lo compra con dólares. Y cada barco, ¿vale? Cada barco metalero vale entre 80 y 90 millones de dólares. Y si usted no pone la plata, el barco que está en, en, en la rada del puerto, se va. Usted tiene que pagar y después. Por eso tiene que tener dólares. Por eso tiene que Ahora bien, yo digo, si tenemos la segunda mayor reserva de, de gas, de Sheik de Gas del mundo, no deberíamos estar importando gas. Estamos importando gas. Tenemos una balanza energética... Ya sí, están las obras licitadas ahora para... para ¿Cómo? Ser, que está ahora la obra licitada para tener este la, la producción de gas y que no tengamos que exportar pero es cierto que se ha retrasado por mucho tiempo esto este concreta. A, a, a, vamos a repasar un poco eh, la historia reciente cuando eh, el presidente kirchner llega al gobierno la Argentina tenía una balanza comercial energética con superávit esto qué quiere decir compraba gasoil, vendía nafta, exportaba gas, compraba gas. este eh, eh, Bueno, usted trazaba una línea que hacía. Nosotros exportábamos e ingresaban a la Argentina mil millones de dólares. Estamos hablando de la convertibilidad eh, en esa... Estamos en... hablando de la crisis del 2001-2002. Uh -huh. La Argentina, y se dio sobre el último periodo de MN, el periodo de MN, la Argentina tenía una balanza comercial energética con superávit. Cuando eh, la presidenta Cristina Kirchner abandona el año 2015, esa balanza con superávit energético de 6.000 millones de dólares se convierte en una balanza deficitaria en 6.000 millones de dólares. Es decir, que nosotros para comprar energía necesitamos tener dólares. Teníamos un, tenemos un déficit. Macri casi, casi estabiliza eh, la balanza comercial, cero. Importamos lo que exportamos. Ahora vamos otra vez a importar más energía que la que exportamos. Entonces, digo, la Argentina tiene que tener una política de Estado para tener un proceso de sustitución de importación y convertirse en una potencia energética. Pero le voy a dar algo mucho más casero y de menos. La Argentina importó carne de cerdo de Chile y de Brasil en diciembre, enero y febrero por valor de casi 45 millones de dólares. Se fueron dólares de la Argentina para comprar carne de cerdo en Brasil y carne de cerdo de Chile. A Chile le vendemos el maíz y la soca para que produzcan carne de cerdo y después nos mandan la carne de cerdo. Entonces, digo, tenemos serios problemas estructurales que si no los cambiamos no va a haber dólares que alcancen en la Argentina. ¿no? Entonces, esta, esta nosotros podríamos ser una potencia productora de carne de cerdo y hay que reconocer que viene creciendo sustancialmente la producción y las exportaciones la argentinas pero le vendemos a chile y chile nos manda la carne entonces estas cosas que deberían ser digamos que no se deberían discutir en la argentina y formar parte de una política de estado hoy están ausentes bueno la crisis que tenemos es que si tenemos una balanza comercial ...energética deficitaria... ...esto necesitamos del sector exportador... ...de agroalimentos dólares para comprar... ...la energía... ...esto es así... ...y además le voy a una cosa... ...le pongo la firma... ...julio y agosto... ...la industria va a tener una fuerte caída... ...por falta de gas... ...la industria que necesita gas para su producción... ...vamos a tener una... ...y una fuerte caída ¿qué significa? ...significa vacaciones en el personal... ...significa menos salarios ya se lo estoy anticipando, ¿no? Entonces, bueno, creo que son las cosas que la Argentina tiene que formular política de estado y en vez de decir, en vez de derrecriminarnos todos los errores del pasado, empecemos a hablar un poco del futuro, de cómo sacamos el país adelante, ¿no? Uh -huh. Si el radicalismo no consigue que su candidato, que el candidato a presidente sea radical, eh, rompe la alianza con eh, con el Frente Cambiemos, con el PRO. Muy bien. Eh, si uno forma una una coalición en primer lugar, no la hacen en base a candidatos, sino la hacen en un programa de gobierno. que uh -huh. o sea, Todas las coaliciones en el mundo, o sea, por ejemplo, Alemania, de la caída del muro de Berlín, durante 10 años tuvo una coalición que la formó la derecha y la izquierda, la democracia cristiana y el Partido Socialista. Esa coalición terminó. Hoy, la, la Alemania tiene una nueva coalición que le integra el Partido Liberal con el Partido Socialista y los partidos verdes. Pero, ¿cómo se hacen esa coalición hacen con un programa de gobierno. O sea, lo primero que tenemos que hacer, vamos a, al comienzo de la nota, es tener un programa de gobierno. Uh -huh. No podemos formar una coalición si no estamos de acuerdo con un programa de gobierno. Pero en y 2015, además, cuando formaron la coalición con el PRO, este se supone que tenían este acuerdo y finalmente, a, sobre el final de, del gobierno del macrismo, eh, usted mismo decía, bueno, nosotros no formamos parte de este gobierno, no acordamos con el proyecto No, pero eh, fue económico. un error del radicalismo Ajá fue un error del radicalismo haber integrado una coalición meramente electoral no, no van a y hacer, parlamentaria. ¿no? Uh -huh. Hay que integrar una coalición de gobierno. Entonces, ahora, bien, este yo creo que si uno está de acuerdo en un programa económico, está de acuerdo en un programa en un programa de gobierno, bueno, si se somete a una elección interna, tendrá que aceptar los resultados, lo no uh -huh. pide bien, lo no pide mal. Uh -huh. Hoy uh -huh. hoy, digamos, se está discutiendo esto y además expresar la preocupación por la coalición del Frente, del frente de todo que digamos parece la, la vicepresidenta más preocupada por voltear al presidente que por consolidarlo, estamos viviendo una situación de gravedad y, digamos, manda a leer un libro donde parece una, una amenaza. Entonces, yo digo, este me parece que tenemos que tener con, conciencia de las dificultades, esto no da para dogmatismo exacerbado, esto no da para, por lo que hace falta es decir, cuál es el uh -huh. cuál es el camino en un momento donde yo creo que la Argentina tiene grandes posibilidades porque imagínense que, que digamos cuando De la Rúa gobernaba la, la soja valía 100 120 dólares hoy ¿eh? vale 600, quiere decir que vendiendo lo mismo nuestros ingresos se quintuplican. El trigo valía 100 dólares a toda y vale 150, quiere decir que si, esto es lo que ha permitido también tener grandes este eh, ingresos de dólares que hoy estamos en un momento de temporada alta de ingresos de dólares y le ha permitido también exacerbar el gasto que en algún momento est est estos comomodities así como suben bajan que ¿no? me parece que la Argentina tiene grandes posibilidades y además hay otra cosa este, digo está todo por hacer y el mundo está líquido entonces fíjense que yo cuando gobernaba alfonsín los costos financieros los deudas la deuda de edad la de la dictadura tenía un costo de 12, 15 puntos de, de interés y hoy está a 1,5, está a 2%. O sea que me parece que la Argentina, pero lo que tenemos que hacer es decir, bueno, ¿cómo encaramos el futuro? no ¿Tienen tienen algún límite? Digo, hoy la, la los libertarios reúnen un 20% del electorado. Si tuviesen que, que acordar una alianza electoral con ese sector, digo, Millet y Esper, eh, ¿lo harían o, o es un límite? Mire, me parece que Digamos, tenemos que conformar una coalición y después con, con gente que integra otra coalición buscar un, un programa en común. Me parece que es esto. Uh -huh. O sea, no, no, no, digo, no es un límite. Si, digamos, no es un límite... Eh, yo no quiero poner al límite a nadie. Ahora, a ver, los que no tengan espíritu democrático no podrían integrar esta coalición. Me parece que es muy importante tener uh -huh. espíritu democrático. Digo, entonces, esto nos tiene que llevar a... a, a, a, a eh, digamos... El presidente el presidente de la cámara de diputados está hablando de una convocatoria de la dificultad que tiene la argentina entonces esto viene de hace rato pero yo lo que quiero decir me parece que si hay espíritu democrático si hay honestidad si hay respeto por las instituciones digamos la dirigencia política no debería ser no tendría que tener obstáculos para para conciliar porque además hay otra cosa miren usted puede conciliar ciertas políticas con lo cual las puede llegar a potenciar y no estar de acuerdo con otras políticas y competir en este caso. Podría dar un ejemplo. Puedo decir, bueno, la política energética es esta. Bueno, está estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo con, con con otras políticas de sustitución de importaciones, no estamos de acuerdo, bueno, pero mantenemos en el tiempo la política energética. Mm. Yo voy a dar tres caso que, que, que a mí me parece que un país como el nuestro no que ha desatendido y no puede ser. La Argentina no tiene ferrocarriles. La Argentina no tiene ferrocarriles, tiene casi 6.000 kilómetros de punta a punta de la Quiaca al, al extremo austral y no tenemos ferrocarriles. Con lo cual no quiero decir que tienen que venir los ferrocarriles como era antes. Me parece que digamos eso digamos era de un entramado eh, agroexportador que hoy no, no debería ser Pero un país que tiene estas dimensiones no puede no tener ferrocarriles. Pero cuando digo tener ferrocarrilinos no digo salmos a comprar la eh, locomotora cosa a china o tengamos nuestra propia producción que tuvimos en un pasado de la industria ferrovial segundo tema tenemos miles de kilómetros de costa bueno tengamos una eh, eh, una flota mercante tengamos una flota pesquera y además tengamos producción de de, de barcos, la Argentina prácticamente no tiene producción de barcos vamos a, vamos a otro tema digamos con Menem se cerró la fábrica militar de aviones bueno en su momento Brasil quiso asociarse con la Argentina en Brahe para tener un, un este, una industria en común hoy en Brahe es la tercera fábrica de aviones del mundo nosotros estamos con un Pampa, dos Pampa por año, entonces a ver Podemos tener políticas de Estado sin coincidir en muchísimas cosas. Ahora, uh -huh. cuando aparece una eh, una excusa ideológica, yo le atribuyo muchas cosas que no se sabe qué hacer. que Bueno, ¿cómo vamos a, a doblegar la inflación? Bueno, ¿cuál es el plan? No, porque yo soy de derecha, yo soy de izquierda, yo soy de libertad. No, no, decime cuál es el plan. Entonces, a mí me parece que si tomamos conciencia de la gravedad que tenemos y empezamos a tener políticas de Estado, bueno, esa es coincidencia, Y sin duda esa esa armonía política puede llevar a que encontremos coincidencias en, en cuestiones que hoy no tenemos coincidencia ¿no? Bien. Torrova, le agradecemos esta comunicación telefónica con Radio Kermés. No, gracias a ustedes. ¿eh? Hasta luego.